Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, ¿qué tal? Retomamos la antena justo después de la sintonía que nos ha puesto nuestro director Juan Cabezas. Y lo hacemos para comentar una pieza muy especial. Si vamos a analizar un artículo poético publicado en Alama.com, se titula Niebla y es de Juan Miguel Ortigo Palma. Un texto que está, si no me equivoco, en la sección El campesino inquieto. Esa es. Y lo más curioso es cómo empieza, ¿verdad? Nos pone en contexto. Sí, sí, porque el propio artículo nos lleva siglos atrás, hasta el poeta nazarí Id San Rak, Que fue, por lo que parece, el primero que describió este fenómeno. Exacto. La niebla entrando por el boquete, allí en el llano. Es increíble la conexión. Y nos sitúa ese momento, ¿eh? Durante un viaje del poeta con el sultán Mohamed V desde Granada a Málaga. Y al pasar por la zona que llamaban Fijas al Raya. De ahí viene Zafar. Raya, claro. De ahí viene. Así que el reto es ese: ver qué tiene este fenómeno para inspirar a poetas con tantísimos siglos de diferencia. Pues vamos a ello. Si te parece, entramos ya en el poema en sí. Venga. El autor, Hortigosa Palma, arranca con una imagen que es, bueno, casi de postal. Totalmente. Dice: A ver, amanece un día de inicios de mayo con el cielo azul. Y fuego en los campos. Te pinta una escena de paz, de calor, muy tranquila. Y de repente se rompe. Se rompe por completo, porque llega la niebla. Y fíjate en las palabras que usa, que no son nada suaves. Para nada. No dice que entra o aparece. Dice que es un aliento blanco que, que vomita el boquete. Uf, la palabra vomita es... tiene una fuerza tremenda, ¿eh? Es brutal. Le da a la naturaleza una cualidad casi animal, violenta, como si el paisaje la expulsara. Es que no es algo etéreo, no. Es algo físico, visceral. Y sigue con esa idea. Juega con una contradicción que a mí me parece fantástica. La del frío incendio. Esa es. Un frío incendio. Es que te lo imaginas perfectamente. Claro. Algo que se extiende con la rapidez de un fuego, ¿no? Pero que en lugar de quemar, te congela. Una conquista silenciosa y helada. Y además, esa conquista tiene un movimiento muy claro. Sí, no es una masa que está ahí quieta. No, no. El poema describe cómo primero sube, subiendo a la sierra, cabalga a su cima. Como si fuera un jinete, sí. Y una vez arriba cae cascada por la otra ladera. O sea, tiene un recorrido, casi una intención. Hay un detalle que me ha parecido increíble y es cómo afecta el sonido. ¿Así? ¿Ah, Dice que las campanas resuenan más claras y se oyen mejor. Fíjate. Nunca me había parado a pensar en eso, en cómo un fenómeno visual puede cambiar la acústica de un sitio de esa manera. Es que la niebla lo transforma absolutamente todo, la percepción entera. El mundo se ve y se oye distinto. ¿Y esa transformación llega a su punto más alto cuando el poema nos hace subir a la montaña a verlo desde arriba. Claro, la perspectiva. Lo que desde abajo era una invasión, desde arriba es un océano albo de nibio algodón. Qué bonito. La violencia se convierte en belleza. En una calma total. Y es justo ahí cuando nos da el nombre local del fenómeno. ¿El tarol? El tarol. Que ponerle un nombre propio, más allá de niebla, ya te dice la importancia que tiene para la gente de la zona, ¿no? Desde luego. No es una niebla cualquiera. Es el tarol. Es parte de la identidad del lugar. Y eso, al final, es lo que conecta a los dos poetas. Claro. Tanto a Ortigosa Palma como a Inzanrac. Ambos vieron mucho más que meteorología ¿Vieron una historia? Vieron un pequeño drama natural La calma, la irrupción La transformación y al final Una belleza que te deja sin palabras Pues un análisis fascinante A partir de solo unos versos Para quien quiera leerlo, recordamos que el texto completo Está en alama.com El poema se titula Niebla Y con esto, bueno, damos por finalizado el comentario Así es, nosotros ya seguimos por aquí Trabajando, preparando la siguiente información Y nos despedimos, por supuesto, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas que nos pone ya la sintonía de salida. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.